These are words that go together well, my Michelle, Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. It's all I want to say Until I find a way I will say the only words I need I need to, I need to, I need to, I need to make you sing I want you, I think you know by now I'll get to you somehow Until I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 Casamiento de negros, un clásico de Violeta Parra por la otra oreja. Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, negro novios y pairino negro cuñados y suegro. El cura que los casó era de los negros.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 quemando el sol y arriba quemando el sol rasileras de casuchas frente a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 Quemando el sol. tipa, arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ar digo que esto pasa en Saben lo que vale su dolor y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color. Con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo las noches oscura oro salió de carbón.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 Sere.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 un trasbordo por culpa de lata en un puente quebrado cerca de vall con una cruz al hombro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 Ai, ai, dai de mi La cosa es que un Se puso a trajinar Papel y tinta, un recuerdo, quizá. Sin penas ni alegría, sin gloria, sin piedad, sin rabia ni amargura, sin nieles ni vacía como el hueco del mundo terrenal run run mandó su carta por mandarla nomás run run se fue para el norte yo me quedé en el sur al medio hay un abismo sin música ni luz allá ay, allá ay, ay, de mí el calendario affloja por las ruedas del tren. De Israel, amor crucificado, corona del desper, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel.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 de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusel escuchando desde la otra oreja ahora seguimos volvemos al programa la otra oreja eh, ¿podés, eh, podés poner eh, Pablo Gusso en eh, la promoción de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 La Rafa es una vaca larga Bueno, porque vamos a estar en una feria En una fiesta en eh, el pueblito de Chapalmalal eh, eh, Antes de Batán Y esperemos verlo al indio Por ahí a, también a, este, podemos ir a ver a um, Rafa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 Mă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 Enroqueciendo el paso del caballo o del coraje el aplastado polvo. Garganta ausente desterrada, cantando un clima ajeno y protegido. ¿Acaso no me crece hora con orar? La tumba, el humo, el peso del espanto.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 pronuncia flor abeja Vejes no que tus labios hay oh, oh, oh, en mis once letras. Tengo sueño.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 Cuando sepas que muerto no pronuncies mi nombre desde la oscura tierra Ay, vendría por tu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 Desde la histórica altura Donde el sol con su bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu herida presencia Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara la intañable transparencia de tu herita presencia, comandante llegue va.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 La transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.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 Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guachira Guantanamera Guajira Guantanamera la otra oreja Buenas noches, mamá Mariana